Bueno, la, la jornada que compartimos ayer en, en Plaza Congreso eh, tuvo, además de ser un hecho cultural y, y, y, y, de, y de valor en, en el plano de la mística y de la, y de la alegría de toda la lucha de las organizaciones culturales en todo el país, eh, además tuvo un valor político muy importante porque... En un momento de la Argentina en donde también hay un montón de, de, digamos, de competencias o de fragmentaciones al interior del, del campo popular, eh, esta banda de pueblas y cultura y la necesidad de reconstruir un una, una legislativo y una política que apoye la cultura comunitaria logró vertebrar un montón de sectores y de organizaciones, de experiencias. Eh, no solamente de todos los lugares de todo el país sino además de, de toda la variedad de la, lo que es el trabajo cultural comunitario y además de distintas eh, tracciones o, o identidades en el plano de lo, de lo institucional lo cultural, lo partidario por otro lado este, eh, esa misma diversidad eh, también se pudo ver en la, en la feria de las experiencias que se montó durante la tarde, en el escenario solidario que funcionó durante todo el día eh, en la misma caravana en las carrozas en la actuación de los grupos eh, todo ese colorido y esa diversidad hicieron que el acto de, de ayer además este, mostrara una manera quizá distinta de, de manifestar socialmente el pedido de, de la comunidad no se podía distinguir el espíritu y la potencia de la organización popular y, y se la podía disfrutar en un hecho que además de ser una, una manifestación política era, era un hecho cultural. Yo creo que el saldo más importante que es, que, es que se consolidó un colectivo eh, cultural muy diverso y con mucha gana de, de crecer y se puso el, el inicio eh, a una campaña nacional que va a tratar de, de generar eh, una ley de apoyo a la cultura comunitaria con el máximo grado posible de articulación de consensos en, en todo el país y en todos los, los planos de las organizaciones, de la sociedad civil y de la representación institucional.